Le decimos buen día a Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Acá, de vuelta, en Santa Rosa. Bien. ¿Estuviste, aquí en Buenos Aires? ¿Rosqueando sí, un poco o qué? Okay, a ver. Sí, más que rosqueando, buscando los votos. Que... Claro. Podés, podés llamarle rosquear, pero en realidad buscando sí, sí. los votos para que para que la ley, eh, bueno, media sanción en realidad, pero este proyecto de financiamiento universitario, versión 2025, eh, empiece a, a tomar forma y, bueno, tenga la media sanción. Bien, esto ocurrió y... ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, por para quienes estén recién asomándose uh -huh. a esta noticia, porque hubo tanto ayer que posiblemente sí. haya audiencia que recién se está enterando, por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, se aprobó de la, la garantía de un presupuesto para las universidades. ¿Qué, ¿Qué evaluación haces a esta altura de los hechos? Bueno, muy positiva, primero porque inclusive ha aumentado respecto al año pasado, tuvo un porcentaje digamos altísimo, digamos, si consideras que todos los votos válidos son dos tercios, eh, y que nuevamente esto que estamos hablando hace dos años que este país no tiene presupuesto nacional, que es inadmisible y dentro de ese presupuesto hay una parte que es lo que la constitución le dice que es la autarquía y autonomía universitaria porque lo asignaba a las universidades para funcionar entonces lo que está haciendo el Congreso en este caso además es eh, reemplazando esa partecita que no está aprobada que es obligación para que las universidades podamos seguir subsistiendo y sobre todo con los salarios que han perdido en 18 meses un tercio de su valor, ¿no? Es impresionante esa medida que, que si la compara con los otros sueldos y todo lo demás, es tremenda. Y, y bueno, hay una definición política, digamos, de achicamiento del Estado y de las universidades también. Así que bueno, hay el otro sistema en una república... No hay solamente un poder ejecutivo, sino en la República hay tres poderes y un poder, le estado dando dos tercios para decir, uh -huh. eh, ejecuten este presupuesto porque queremos universidades públicas en el país. Le, el, el número que decís de los dos tercios no es azaroso, igual está en disputa, uh -huh. ¿no? Porque sí. eh, ante un posible de, ante un posible veto de mi ley, hoy mismo el Guillermo Francos como jefe de gabinete, anunció que van a vetar todo lo que rompa el superávit fiscal, se supone que esta ley, una vez que también pase por el Senado, volverá a ser vetada y ahí ver si hay votos bueno, suficientes para rechazarlo, ¿no? Claro, pero acá ya partimos de una gran mentira, ¿no? Es decir, esto no genera... Estamos hablando de... No es un problema de déficit. Bajo la excusa del déficit hay una cuestión de definición política. Acá no hay una cuestión de déficit... Que la universidad genere déficit público porque en realidad se está achicando la cantidad de recursos que le ingresa al Estado... Eh, hacia las universidades, o sea que, porque justamente si hubiera habido una ley de presupuesto, eso se tendría que haber subsanado. No es que está generando un incremento para las universidades, eso hay que sacar la idea. Lo que tenés que hacer es: se ha bajado lo que le asignaban de la recaudación impositiva hacia las universidades, y lo que dice esta ley es: eh, por favor, pónganla al mismo equilibrio de que estaba antes, o sea, no genera déficit fiscal. Y si lo plantean, también buscaremos todas la forma, no solo dos tercios, sino si hay otras cuestiones, inclusive judiciales, en tanto nacionales como internacionales, uh -huh. empezaremos a pensarla, porque eh, el país, cuando se creó, definió que es una república, no un, no un poder ejecutivo único que, si no me gusta la ley, la, la rechazo. ¿no? Bien Oscar, eh, has detectado, cuando comenzamos la conversación, yo te hablaba el verbo rosquear, que no lo digo despectivamente además, ¿eh? No, eh, no. Clara, claramente creo que es una necesidad y parte de la actividad política, en ese contacto supongo, que viene de un proceso, no es que estuviste ayer en diputados viendo qué, qué pasaba, sino que venís de un proceso ¿Mm? de negociación, de conversación, de conocer también qué clima hay, te pregunto, ¿notás alguna diferencia...? Respecto a esta cuestión puntual del financiamiento universitario, con lo que ocurría el año pasado, ¿algún sector político que, que mire con ojos mejores este nuevo presupuesto y no tanto lo que el gobierno nacional está diciendo? Mira, eh, creo que no, digamos el año pasado hubo también, digamos esto me, digamos, mejoró. Eh, a ver, lo que todo se sabe es que muchos responden. Más allá, primero a partidos, pero en muchos casos a que son los votos que van para uno o para el otro, a lo que definen gobernadores, y esto también lo quiero aclarar porque lo dijo el mismo gobernador de la Pampa hace unos días atrás, cuando le preguntaron, y él dijo, estoy dedicado al tema de, de, del financiamiento universitario, porque él, la verdad que ha estado también hablando eh, con distintos gobernadores para que acompañen tanto la, la ley de, de financiamiento universitario como otros, porque lo que hay más, esta cuestión es de... Nosotros también fuimos hablando con distintos rectores, que cada uno tiene contacto con los gobernadores y con los diputados, y muchos de esos diputados dicen lo que diga mi gobernador, ¿no? O sea, eso es esa la, la cuestión hoy por hoy, si cree en ese ámbito, uh -huh. y, y si queda una más marcada después de estas elecciones tanto de las alianzas en provincia de Buenos Aires como lo que está pasando más a nivel nacional y todo lo demás la relación del PRO con la libertad avanza y, y otro radicalismo en forma general no pero creo que las lo, lo, lo que logra los dos tercios no logra los dos tercios son las definiciones de los gobernadores y ese clima que hubo hace unos días atrás o que está generándose en cuanto a que no se está cumpliendo con algunos gobernadores, entonces, bueno, por ahí un diputado va eh, más, últimamente lo que estaba pasando era con el quórum. O sea claro. El planteo era, si se llega al quórum, se saca los dos tercios, pero mucho dice, y si, si, si está el quórum, bajo y voto. Uh -huh. el, el tema es una cosa una cosa media rara en esta. Que decimos bien, digamos, no es otra cosa que buscar en la democracia los distintos votos para lograr en las distintas opiniones del norte al sur del país, eh, para lograr los consensos que necesita, una, digamos, una ley. Por eso tenés diputados y por eso tenés senadores. Pero va hoy, digamos, más allá de los partidos, creo que la relación en distintas provincias y la definición de distintos gobernadores son los que van marcando el ritmo político del país y de las cámaras, ¿no? Bien, y te pido, Oscar, una, una reflexión sobre la actitud de los legisladores y legisladora legisladoras eh, pampeanas, eh, que sabemos, eh, Varinia sí. Marín, Ariel Reichenberger y la radical Marcela Colli votaron a favor, Martín Erdogan y Martín Maquera, no. Bueno, las diputadas, ya que estamos hablando, las dos diputadas como siempre acompañando... Eh, iba con siempre porque también pasó el año pasado y también pasó cuando se quiso eh, rechazar el veto cuando se buscó los dos tercios lo mismo que Ariel y, y ambos diputados del PRO eh, digamos la tercera vez que rechazan el tema de financiamiento universitario porque lo rechazaron el año pasado en la media sanción lo rechazaron cuando tuvo que ratificarse eh, el veto y ratificando el veto y ahora en esta oportunidad, ¿no? Eh, yo realmente, si bien con los dos he hablado particularmente y la respuesta es, de ellos es partidaria, indudablemente, bueno, hoy por hoy el reflejo de esto es que no, no están acompañando en muchas otras cosas, pero en lo que a mí me compete que no acompañan a, a la universidad pública ambos, ambos, uh -huh. que, no, y se lo he dicho personalmente. Bien. Oscar, muchas gracias por el contacto. Más vale que está el micrófono abierto para lo que quieras agregar. No, eh, nuevamente esto es una parte, seguiremos en senadores y por otro lado, bueno, lo que hemos planteado nuestra como rectores y rectores, nuestra gran duda de cómo va a seguir este segundo cuatrimestre del, del 2025 y seguramente... En agosto, en septiembre habrá una tercera marcha nacional, esperando que la comunidad... Acompañe también, como ha acompañado en otras oportunidades, porque entendemos que la Universidad Pública sigue estando, digamos es más, el 4 de septiembre tenemos justamente la fecha de un 67 aniversario de nuestra universidad, y que es parte de la Pampa, o sea, que, que sigan acompañando y entendiendo que, que es un derecho que a veces eh, parece que existe o no existe, y cuando no está más, no se recupera, así que hay que defenderlo en este momento. Gracias bueno. Gracias a, a vos, también le decimos al rector de la Universidad Nacional de La Pampa que es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, es el organismo que reúne a todas las universidades del país, lo preside un pampeano y, y vienen de este triunfo en el Congreso Nacional donde hubo una aprobación muy mayoritaria a favor del financiamiento universitario pero con las perlas negras entre las que están, como bien citó, Oscar Alpa, los pampeanos Martín Maqueira y Martín Ardoin, que otra vez se pusieron en la vereda de enfrente de la Universidad Pública y de la Educación Pública.